bien, Hola a todos y todas. Bien, en principio estos datos recogen distintos relevamientos del r e n a b a p entre 2016 y 2019,、uh -huh. es decir, son una foto previa a la pandemia.、Uh -huh. De hecho, hace tres semanas estuvimos en un evento del Ministerio de Desarrollo Social que relanzó el relevamiento, así que. Probablemente los encuestadores estén empezando a trabajar de nuevo y tendremos nuevos, nuevos datos dentro de un año aproximadamente para ver una nueva situación.、Eh, es importante que tanto el nuevo relevamiento como el relevamiento que se hizo hace dos y cuatro años, que son los datos que usamos,、eh, lo realizaron organizaciones territoriales.、Mm. Este, bueno, Y algunas organizaciones quizás de l c a n c e más nacional, como t e c o por ejemplo, este, pero bueno, también está la corriente clasista c o m Batilla, fue como un, un, una encuesta que incluyó muchos actores.、Uh -huh. Respecto a los datos, bueno vos ya comentaste varios, pero digo, lo más importante de, de esta base que nosotros pudimos consolidar y de los primeros datos que empezamos a juntar. Pero que no es público, sin ningún nadie.、Mm. Es decir, se habían hecho las encuestas,、eh, se habían hecho los relevamientos de infraestructura, los datos están en una computadora en el ministerio y nada, tuvimos que pedirlos, hacer n o s los pedidos para que nos, nos den esa información.、Mm. Y, y nada, ahora ya con esa información nosotros tomamos primero estos tres municipios: San Miguel, Malvinas Argentina, José Cepaz, como vos dijiste. Entre los tres municipios son más de 100 barrios populares. Quizás a veces、eh, la cantidad de barrios、eh, también puede ser una amenaza, porque pienso, por ejemplo, José de Paz, el 10% de su territorio son barrios populares, los 10 son barrios populares muy grandes. Entonces,、eh, quizás es un barrio, este, pero bueno, cuentan, tienen una gran superficie que ocupan.、Uh -huh. Después, Otra característica saliente、sí. es el tema de la edad, ¿no? que nos llamaba mucho la atención、eh, la baja población que hay、eh, mayores de 65. Y con esto de preguntas de la pandemia, creo que es un dato a resaltar: que la población d e los barrios populares son hipótesis, pero uno podría decir o, o que tienen una mentalidad más alta, que es t o t a m e n t e cierto, e o n c e llega menos gente a 65 años de edad. Y la otra posibilidad es que, lamentablemente, para muchos y muchas. La jubilación es su primer ingreso regular este, que permitiría quizás、eh, acceder a otro tipo de, de barrios、uh -huh. con mejor infraestructura, con mejor localización, este, que también sería algo bastante lamentable, digo, tener e s p e a r los 65 para tener un ingreso regular formalizado、eh, todos los meses. ¿Qué pasa con、eh, los programas que el propio ministerio lanza,、eh, Asignación Universal por Hijos y o t o s programas que、eh, intentan llegar justamente a la población objetiva que es parte de estos municipios de la región? ¿Ustedes pudieron conocer los alcances, pudieron、eh, poner en cifras esos datos? Sí, uno, uno de los datos que se le preguntaba a la gente en esa encuesta era justamente si、sí, eh, eran receptores de, de aguache, si eran b e n e f i c i a i o s de aguache y en En los tres municipios, más de la mitad de los responsables de familias eran perceptores de a u h c h e lo que nos indica una fuerte presencia de, del programa del a u a c h e pero también de otros que están asociados:、eh, digo, la tarjeta a l i m e n t a r i el potencial trabajo, también、mm. vemos que tiene un, una, un fuerte peso. De hecho, para esta época, ahora hacemos futuro, pero el actual potencial trabajo. Es decir, se ve un estado、eh, presente en ese sentido, en ¿no? el de transferencia de, de, de ingresos. Todo、sí. decir que hay un estado presente, digo, totalmente discutible la insuficiencia de ¿no? esa presencia, pero que llega. Quizás esto también nos, nos oculta un dato que es, bueno, ¿a q u i e n e s no está llegando? Porque lo cierto es que una vez que el estado te llegó con la UH, a por ejemplo, lograste acceder a la UH, a vos ya estás. Registrado y para el Estado es mucho más fácil. Bueno, si ya tienes hijos, sabemos la edad de los hijos, te a n a m o s también la tarjeta a l i m e n t a r tenemos los datos, te llamamos para que tengas el trabajo. Pero bueno, esto nos oculta, no deja de, de, de dejar oculto. Bueno, todas las personas que no están pudiendo tener ese primer contacto con el Estado, que es el esencial. Este, en estos días、eh, se está lanzando también un, un relevamiento.、Eh, t r Abajadores sociales、eh, que van a ir caminando por, por distintos barrios、eh, populares, sino para、eh, justamente acercar el Estado,、eh, sobre todo con la UH. a c e Pero bueno, esto les digo: generalmente, el primer contacto con el Estado es una cuestión、eh, esencial a la hora de que el Estado pueda、eh, implementar políticas. Ahora, así como digo que se n e un estado presente. ciencia Seguramente respecto a los ingresos, quizás la parte de infraestructura es donde se ve、eh, la mayor debilidad este, en los barrios populares. h a sí, Así, claramente, según un estado que no ha sabido este, responder ni dar las condiciones mínimas de, de infraestructura para una vida、eh, saludable digna. Y e s e l derecho d las personas que, que viven en esos barrios. Pienso sobre todo, estamos hablando con Emanuel López Méndez, responsable de contenidos del Observatorio del Conurbano Buonarense. Pienso sobre todo en el derecho a la vivienda. ¿no? Leí algunos datos que publicaban: son más de 300.000 familias que viven en barrios populares en el Conurbano Buonarense. O sea, son 1.012 los barrios populares que existen en el Conurbano. Eh, lo que decía recién, el 90% de la población es menor de 65 años. Y en este caso, bueno, son familias que no tienen garantizado el, el techo digno en principio, porque son barrios en general、eh, precarios, informales, ni acceso a los servicios elementales. Y esto también va en detrimento de la calidad de vida. y o esa información que vos contabas tiene el Ministerio, la Universidad pudo procesar y compartir y. y, y, y, y... Focalizar en los municipios de lo que era General Sarmiento debería ser un material fundamental, me parece, para los intendentes de estos municipios para diseñar políticas públicas concretas. Hablabas recién de la Asignación Universal como una política focalizada de transferencia de ingresos. Bueno, para poder garantizar otros derechos, este material que ustedes han procesado sería fundamental para diseñar políticas públicas, por ejemplo, vinculada a, a la casa digna, ¿no? al, al techo digno. Sí, totalmente.、Eh, de hecho, bueno, el, el espíritu de, del Renabab, de este registro, fue e s e Como, bueno,、eh, el Estado dijo, tenemos que conocer la situación para poder actuar sobre, sobre ella, lo cual es, es un primer paso、eh, válido. Este, bueno, entre cambio de gobiernos y distintas orientaciones de gobierno, obviamente.、Eh, recién ahora se está comenzando. A trabajar en esto, tanto el derecho a, a la vivienda digna, que en primer lugar significa, por ejemplo, dar、eh, títulos de propiedad, aunque sean provisorios, aunque no sean el mismo título de, de propiedad tradicional, a la gente que vive en barrios populares. Eso lo permitió el r e n o v a r es algo que hace cinco años no sé、si、se hubiese podido hacer.、Mm. Y después, bueno, Mismo que, que, que decías vos de empezar a pensar políticas públicas.、Sí. En el sentido que la información no sea pública, o sea, que no estuviese abierta a, a, al público, era algo discutible, es decir, quizás es mejor tener la información como está ahora, publicada en una página en la que cualquiera pueda acceder ver cómo es la situación de cada barrio, pero digo, la información a o está, el, el Estado ya sabe. Cuáles son los barrios que tienen más necesidad de infraestructura, cuáles son los barrios que tienen mayor necesidad laboral.、Eh, y bueno, es el momento en que e、eh, m p e z a m o s a pensar más allá del relevamiento y de conocer las situaciones para trabajar sobre ellas, intervenir intentar mejorar. Que, que viven ahí, y esa solución también tiene que darse con las personas que viven en、no. estos barrios. Este, por eso es importante que las organizaciones no estén involucradas solo en los relevamientos.、Mm. Es decir, que no, no es que invitemos a las organizaciones a que nos ayuden a, entre comillas, entrar al barrio este, y que la gente nos abra las puertas, que es una tarea súper útil que hacen las organizaciones. Bueno, también tienen que estar involucradas en, en las soluciones.、Mm -hmm. El Con el p o t e n c i a r trabajo se está haciendo, se está empezando a hacer eso, es decir, como muchas cooperativas del p o t e n c i a r trabajo y muchos cooperativistas del p o t e n c i a r trabajo viven en, en estos barrios, bueno, la idea es que el, las cooperativas del p o t e n c i a r trabajo intervengan generando infraestructura para, para estos barrios populares y no veredas en、eh, otros barrios que no las necesitan.、Sí. Digo, veredas puede ser cualquiera, puede、uh -huh. ser h a c e r z a n j a Y en distintos trabajos que pueden hacer las cooperativas.、Hmm. Entonces, digo, esto es interesante ver cómo se empiezan a desarrollar las soluciones ahora que conocemos un poco mejor la situación.、Hmm. Sin duda, y eso permite planificar mejor la, las políticas públicas para, para garantizar esos derechos. Emanuel López Méndez, responsable de contenidos del Observatorio, muchísimas gracias por estos minutos. Quedamos a disposición para seguir conversando sobre bueno, este trabajo que hacen desde el Observatorio. Buenísimo, muchísimas gracias a un, todos y todas. Un abrazo grande.